Dejamos la información local por algunos minutos, cruzamos el río de la Plata, nos vamos a Buenos Aires para reencontrarnos con Pablo Broder. ¿Cómo te va Pablo? Buen día. Buenos días Jorge, ¿cómo están ustedes? Un gusto bien, saludarlos después de un tiempito. Aquí estamos en una mañana soleada, cielo celeste, temperatura fría, pero como tenemos solcito, la sensación es de que si nos quedamos un ratito por allí al abrigo, seguramente vamos a tener una muy buena sensación de que estamos recargando las pilas. ¿Cómo está Buenos Aires hoy Acá está más o menos parecido desde el punto de vista de, del cielo, ¿viste? Y de la temperatura, porque estaba haciendo hasta hace un rato 8 o 9 grados. Uh -huh. Lo que no está nada parecido es con el Uruguay, Argentina, ni Buenos Aires, por supuesto. Bueno, pero han tenido, o sea, han tenido alta temperatura en otros ámbitos allí. Pero que te parece? Pero varios mirá, inc varios sí. incendios por varios lugares. Pero mirá vos, vos sabés que... Eh, Una de las cosas simbólicas que eh, pueden marcar la diferencia entre Uruguay y Argentina es algo que emocionó en muchos lugares que se reprodujo largamente en distintos medios, que es la mesa de la conmemoración del 40 aniversario del golpe de estado con los cuatro presidentes sentados es cierto. que más o menos me hizo acordar el abrazo de, de Mujica con Sanguinete cuando se retiraron del, del Senado uh -huh. y así tantas otras cosas eh, y acá eh, fue valorado justamente porque somos exactamente la antípoda o sea, somos justo el reverso de la medalla de un país formado simplemente Y digo simplemente valorándolo en la, en la tradición democrática, en la institucionalidad, y nosotros que estamos lejos de eso. Y vos decís lo del alta ¿me estás escuchando bien? Jorge, sí, ¿no? sí, claro, claro. Muy bien, muy bien. Bueno, vos sabés que vos me decías lo de la alta temperatura. Eh, eh, en los últimos días la realidad argentina se encontró con una serie de episodios que seguramente son de conocimiento de, de mis amigos uruguayos, claro que pero sí. que en una muy rápida síntesis, ¿qué tenemos como casi destacable de entre tantas cosas? Mira, un femicidio en el Chaco con vinculaciones clarísimas y evidentes entre los implicados, ya prácticamente está descubierto, y el poder político provincial de un señor, especialmente del gobernador de la provincia del Chaco, que era un niño mimado en su momento de Cristina Kirchner. Fue jefe de gabinete incluso. Ahora, actual gobernador de la provincia del Chaco. Por otra parte, en el norte también, pero en el, en el noroeste, en la provincia de Jujuy, protestando contra una reforma constitucional discutida, resuelta, promulgada legítimamente por el Parlamento Provincial eh, en la propia legislatura una horda armada según dicen, incluso por elementos que vinieron de Buenos Aires, e incluso dicen algunos también desde Bolivia armados por una eh, un personaje siniestro como es en Milagro Sale entre otros, e incentivado desde la Ciudad de Buenos Aires produjeron una azonada institucional prácticamente en la provincia de Jujuy y, uh, y, y prov provocaron incendios en la propia legislatura que estaba en ese momento promulgando la, la constitución nueva, una constitución que en algún momento vamos a hablar pero que tiene un grado de avance significativo y que tendría que ser replicada en el orden nacional pero acá no termina la cosa Jorge tenemos para, para variar una retaíla de paros cortes, piquetes no solo en Jujuy, sino en el resto del país, en algunos casos solidarizándose con las protestas jujeñas en otros por reclamos variados no tiene por qué ser lógico, los reclamos basta que se pueda hacer el piquete o la manifestación o el acampe eh, por sí mismo y eh, la consecuencia es esto eh, eh, dejar, movilizar a las hordas piqueteras, y fundamentalmente lo que hace es que en este momento, por ejemplo, del punto de vista escolar, tenemos un año pobrísimo en materia de clases, justamente porque los, eh, los docentes están agremiados en un sindicato, fundamentalmente al principal sindicato, hay 17 sindicatos que agrupan a los docentes, Pero el principal que es su tema es absoluta y fundamentalmente kirchnerista. Y finalmente, Jorge, en este, no, no, no porque termine la, el relato de males, pero básicamente en esta primera síntesis, el último viernes, hace justo una semana, se venció el plazo para el cierre de listas que se van a presentar en las próximas elecciones de agosto en el país, que son lo que llamamos acá las Paso que es las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Un engendro también creado, inventado por el propio kirchnerismo, entre tantas otras cosas. En ese caso se cerró el cierre, de eh, se produjo el cierre de las listas, había que definir toda la lista, o sea, presidente, vices, senadores, legisladores locales, etcétera, y bueno, ocurrieron cosas. <coughs> Creo que ese, ese es el primer la primer síntesis que te puedo hacer Jorge bien Pablo a mí lo que me Decir. extrañó tanto este la virulencia de los enfrentamientos en todos los partidos porque lo que pasó entre Burrich y, y Rodríguez Larreta realmente eh, también fue lastimoso o no El, es lamentable es lamentable, pero es así lamentablemente es así porque el, y, el, uh, el votante está pensando bueno, pero salimos de Guatemala y no metemos a Guatepeón entonces digamos que no, no eh, podría verse desde otro ángulo lo que vos decís es posible que algunos lo vean así pero otros no eh, básicamente hay una diferencia cualitativa entre Bullrich y Darreta y lo que son los candidatos kirchneristas y, y todo y todo el peronismo en general. Lo que sí es lamentable es la virulencia con que se están enfrentando. Ya tuvimos un ejemplo, lamentablemente, Jorge, en las elecciones del 15, cuando fue una, una también una primaria, una eh, elección interna entre Lustó y... Entre un candidato radical y la reta, para eh, obtener la jefatura de la ciudad de Buenos Aires. También ahí fue virulento. Eh, es de esperar, eh, acá esto lamentable es lamentable, yo te diría que junto con la lamentable la lamentable realidad, eh, es de esperar que esto pase rápido. O sea, es el vencimiento, el vencimiento de esta situación es agosto donde se van a producir las elecciones esas esa pasos que te digo sí. pero lamentablemente eh, la, lo que se está jugando lo que están jugando eh, los partidos de la oposición en este caso juntos por el cambio quizás se acreciente la virulencia por la todavía vigente perspectiva de que esta vez puedan con cierta alta probabilidad ganar la, la elección Eh, pero esto es así. Pero Pablo, pero, esto... pero ¿y cómo, sí, cómo después de, de, de pasadas Las pasos se pueden sentar a conversar? Gratamente ah, es... gratamente dos compañeros de un mismo partido que se dicen lo que se dicen por los medios de comunicación. ¿Está difícil Mira, de creer en, eh, en un diálogo honesto? Eh, esto es así, eh, ocurrió en, en la Argentina antes de Las pasos estas que eran legislativas, que eran Eh, obligatorias y eran abiertas para todo el mundo las internas de los partidos en algunos casos, especialmente en el radicalismo, en la Unión Cívica Radical todavía no existía el PRO eh, eran eh, sanguinarias o sea, se agarraban de todos lados y con toda virulencia lo único que no era ni tan extendida en el tiempo ni tan difundida pero que las internas eran fuertes eran muy fuertes lo que pasa que es el, el un costo que estamos pagando, ya te digo, por este engendro que es estas paso que por otra parte se ha desatado una ventana de tiempo muy grande porque desde el fin de 24 de junio al 24 de agosto son dos meses. Si vos querés pensar puede ser corto en alguna medida pero también puede ser largo en la medida que sigan haciendo estas travesuras que no le ayuden a la oposición. ¿Y, Digo, qué otra, querido, y, qué otra porque... y qué otra manera hay de si no es así de definir la la, la interna En las de in internas, intern internas cerradas dentro de cada partido, dentro de cada agrupación. ¿Y por qué eso ¿Qué se, dejó de ¿Por qué se dejó de hacer? ¿Por una, de por una disposición legal, esto, las pasos se sancionaron por ley. Sí. En el primer gobierno de Kirchner. Bien, pero porque el sistema estaba fallando o porque por un interés superior de porque les interesaba a los Kirchner hacer la cosa abierta porque en ese momento tenían todavía el dominio de las masas uh -huh. Bien. de modo tal que esto es así, pero vos sabés que ustedes lo habrán recogido, Jorge eh, esto también fue una, casi un paso de, de, de trágico media porque hasta el 24 de junio a las 7 menos 5 de la tarde el binomio presidencial de, del peronismo, del kirchnerismo, el binomio presidencial, estaba integrado por Guado de Pedro, un muchacho eh, actual ministro del interior, perteneciente a la cámpora, a los sectores más radicalizados, eh, un, un ahijadicto de alguna manera político de Cristina Kirchner, y también por eh, con vicepresidente por Mansur Juan Mansur que es un hombre que fue impuesto por la gente del interior pues hay que ser, usted lo deben saber se filmaron los spots de lanzamiento de la candidatura que iban a salir al aire el mismo viernes una vez que se proclamara la fórmula que se eh, firmara la fórmula en el Congreso y de pronto a las 7 de la tarde ¿Qué pasó? Ya estaba incluso en el aire. O sea, vimos los spots de campaña de, de filmados. De pronto, a las 7 de la tarde del 24, se anunció que habían renunciado a su candidatura y que el designado por Cristina era Sergio Massa, el actual ministro de Economía, virtual, presidente virtual, único miembro del gobierno que está haciendo algo. Y una vez más, Eh, se, desee, se hizo por supuesto lo que decide Cristina el kirchnerismo sin consultar a nadie pero lo curioso de esto Jorge es que Cristina usó su autoridad para resolver qué es lo que no quería hacer y vos decís ¿cómo es esto? qué explicación hay para esto y dentro de la de, porque dentro de la de la coalición de gobierno Massa es la derecha capitalista es el otro polo de Cristina El otro polo de Guado de Pedro, que es un hijo de desaparecidos, un tipo de la, del sector más radicalizado. Esto era de alguna manera rarísimo y uh, de alguna forma lo que hizo Cristina es que fue la, la decisión que tomó fue la consecuencia de vetos recíprocos. Es decir, Alberto Fernández, que está abiertamente enfrentado, enfrentado con Cristina, No quería saber nada con Guado de Pedro. La gente del, interi del interior decían que querían tener una fórmula única para evitar eh, ellos las pasos, porque si bien van a tenerla, van, van a presentar la lista para las pasos como es lista única, todo el mundo, los que votan por el kirchnerismo, tiene que votar sí o sí la fórmula presentada por el propio kirchnerismo, que en este caso es la de Sergio Massa. Y los sectores peronistas... Eh, miraron azorado esta situación que era de cinco, de cinco minutos a un lado de un momento al otro cambiaron de, de criterio y se cambió la fórmula los sectores progresistas en este caso los más radicalizados sí, de todos modos anunciaron que no iban a acatar eh, el concepto de candidatura única de Sergio Massa y están representados por un personaje tenebroso Jorge Eh, que Juan Grabois que en su momento eh, había expresado alguna alguna forma de acercamiento con Cristina pero que en este momento todavía está diciendo que se va a presentar se va, mi, mi pálpito es que va a bajar la candidatura porque según dicen los que saben mucho más que yo de esto, que yo no sé casi nada en este sentido eh, este tipo a Juan Grabois seguramente parece que le gusta mucho la plata y lo van a terminar de convencer con razones bastante solventes eh, hasta aquí este es el tema que está en este momento vigente donde como vos decís por un lado la, el peronismo está caminando tranquilo desde el punto de vista electoral porque tiene una única fórmula presentada para las PASO y mientras que la oposición como vos bien decís, insisto eh, la oposición se está tirando munición en algunos casos bastante gruesa. Pablo, eh, eh, estos dos meses que faltan de aquí a agosto eh, para llegar a, a estas elecciones, eh, eh, ¿se llevará a que se mantenga este clima que ha existido eh, esta semana en las internas de cada partido? Mira, eh, yo puedo pensar que esto es un sí y un no frente a tu pregunta. Ah, ¿Por qué? porque sí va a, va a mantenerse el clima, va a mantenerse la, la situación natural de enfrentamiento y de especialmente la gira que van a hacer, porque esto es una elección nacional, que van a hacer los candidatos que ya lo están haciendo de alguna manera por todo el país, donde de pronto eh, la, la cosa se diluye un poco más que eh, en la capital federal. Pero de cualquier manera eh, va a seguir estando, pero de alguna forma también, pienso yo que puede eh, primar un poco más de cordura para evitar esa munición, munición gruesa eh, entre los candidatos de Juntos por el Cambio. Que insisto, eh, tenían toda la posibilidad, si se quedaban callados con todos los des desastres que estaba haciendo el kirchnerismo, con no hablar, con abrir, no abrir la boca, tenían prácticamente, por lo menos desde todas las encuestas, Uh, dicen que tenía todas las posibilidades de ganar con bastante tranquilidad. <ríe> Pero te quiero agregar algo más, Jorge. A ver. <ríe> vos me preguntaste muchas veces por mi ley. Sí. Y no sé si vos estás observando desde una, una posición bastante neutra, como la que pueden tener ustedes allí, qué está pasando con este personaje que vos eh, recordás muy bien que mi opinión no era para nada positiva. Yo te dije que era para mí un señor con bastantes desvaríos en materia de sus posiciones y que eh, estaba destrozando prácticamente lo que quería hacer, etcétera, etcétera. Y yo creo que está pagando los costos de ser nuevo en la política. Cometió para mí, eh, mi ley, la equivocación de tratar de armar listas en algunas pre provincias con algunos dirigentes locales, algunos de ellos peligrosísimos. O sea, parece que los armadores no le funcionaron demasiado bien. Y uh, se asoció con apellidos, algunos conocidos, pero que, por ejemplo, tenían incluso relaciones con los gobiernos militares en su momento, hijos, eh, sobrinos, etcétera, y uh, de alguna manera eso no, no cayó nada bien. Pero, por otra parte, mostró que con esa carencia de estructura en el interior le cuesta bastante trabajo armar las listas legislativas, esto es una elección nacional, va a votar van a votar a lo largo y ancho de todo el país, de modo tal que lo que está ocurriendo, porque vos sabés bien, Jorge, que ha habido elecciones eh, provinciales para elegir, ya sea legislaturas provinciales o gobernadores en distintas provincias. Y en todos los casos que se produjeron en estas elecciones provinciales, la derrota de los referentes que, o que se autodesignan como referentes de mi ley, sufrieron derrotas estrepitosas. Es decir, no, no se le ve, y eh, eh, no se ve eh, un gran optimismo en este sector, porque incluso las encuestas que en su momento lo estaban dando con un orden no menor al 25, 30%, en este momento ven que eh, a Miguel se le eh, se le dibuja una curva descendente. Esto, esto es absoluto. Te bueno, escucho, este, sí. este es el kilómetro cero del comienzo de, de esta competencia. Vamos a ver a ver cómo se van dando las cosas hasta agosto. Tengo que irme, que irme despidiendo de ti, Pablo, y nos reencontramos dentro de algunos días para ir ¿Vas? monitoreando esta realidad argentina. Como diríamos en el Uruguay, estoy a la orden. Bien. <ríe> buen fin de semana para un, ti. Un abrazo grande, buen fin de semana. Gracias por todo. Hasta Chao. pronto. Frecuencia abierta.